jonezan akzion hildoaren baitan Voa de Fam programan ekoiztutako saioak. <tipu> Bon, entzule gaurko honetan ere hitza arnazbide egitasmoarekin jarraituko dugu aurrera beti esaten dugun bezala adierazpen askatasuna oinarrezko eskubide bat baitan beste anitzen artean hitza arnazbide proiektuaren helburua ba, emakume etorkinen bizipenak eta bereziki egunerokoan pairatu beharreko oztopoak azaleratzea da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 Muy difícil a tramitar, muy, muy difícil. Hay también la mujer en segundo plano. Ah, sí, sobre todo en Asia. En Asia. así ah, sí. Uh -huh. El hombre pasa primero y la mujer es después. ¿Y qué te parece la situación de la comarca aquí en Endaion de Arribirún? Eh, ¿Podríamos hablar de racismo? Yo, de racismo, de racismo un poquito, si sí, se puede se puede ¿Sí? decir que hay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 El, el contrato de trabajo el, el permiso de residencia nunca ha estado de ilegal si tú quieres siempre ha sido en condiciones legales uh -huh. sí. pues maría no sé si quieres añadir alguna otra cosa más bueno las la, la horas la sola cosa que me gustaría decir es que la gente que vive por todos lados o, o, o a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 cuando son sencillas un poquito, pero así complicado como es en la búsqueda. Va, vale. María. Okay. Es que el casco, casco. está a beste va tarde. Okay, thank you. A toda oh, <risas> Gauze izan da entzule gaurko tartea, balakizue, laster batean e, itzuliko garela, beti ere itza arnaz bide egitasmo honekin. Gure xedean gure asmoa, inegalitateak eta sufrimendua azaleratzea baita. Onarrizko giza bideak guztionzat, errespetatuak e, izan daitezen. ongi izan mi esker, irratiaren bestalda negoteagatik. Gauze bob denyeita jobon ta ta There is a lamp here Oh dear, dashing your unterschied Mumu Moonula, deagam Julingam Mumu Moonila, deagam Warunga sa yeah.